The documentary scene upon the fractured screen The dreadful bones scrawled upon the grump of pain. There's a policeman with an honest soul The scene whose head is on the pole He as he fills his pride bowl with a feeling of the knees He briskly frisks the tommy remains, Dropping a print, our stains, stays And endeavors to ignore the change That he walks into his knees But he's master in the darkness throat. He hungers in his secret dreams, the heart embraces a cruel machine. His lover is not what she seems, but she will not leave a note. At last, the 1998 show, the situation tragedy. Grand office slick with soap, cliffhangers with no hope. The water coloring, the gallery, the flooded gallery.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 Y, <risa> y que estaba yo diciendo lado y de algún micro? Porque unas veces furrulen Y otras no ¿eh? Tampoco os penséis que lle una, una pregunta Así tan coño, mierda cerrar la página que nunca quería cerrar eh, Ya que bueno, como ya sabes Que, ¿eh? que ahora estoy Estoy viniendo en una hora Que en principio no me corresponde Estoy ¿eh? fuera de, de tiempo Fuera del espacio no que sigue siendo el mismo sitio, pero sí que sí que estoy fuera del tiempo, ¿eh? estoy absolutamente fuera del tiempo, porque estoy programado toda la puta vida ¿eh? en tan molestia a la noche o más, ¿eh? o más a veces cuando había algún programa adelante, pues a lo mejor empezaba un poquillo más tarde, ¿eh? o a veces incluso llegaba llegaba yo tarde ¿eh? y, y y arrancaba esto más tarde. ¿eh? Lo que pasa que ahora, bueno, pues la cuestión es que estoy viniendo primero, ¿eh? Y cuido que esto se lleve para pa el No sé hasta qué punto eso, bueno, pues ya es eh, algo que está bien hecho, Oye, una verdadera semvergonzonería. Puede ser, precisamente, eh, Oye, que me consideres un semvergüenza a todos los que, todos los que estáis habituados, a a sentir este, este programa. A lo mejor ni tan siquiera vine de que te ha... Tal vez hago sentir este programa, ¿eh? porque a ver la, la presencia chatera, quitando alguna vez que, ¿eh? que se me metió eh, Macetu, ¿eh? me parece que ayer así Macetu, eh, tampoco os pensáis que, que, eh, que, nadie, que nadie más bien. A lo mejor no hay nadie sintiendo esto en el 107.3 de la frecuencia modulada, ahora mismo, a 25 de agosto. A les, 9 y 9 mira qué guay un número capicúa y mentira porque yo 21 09. y si lo dice al revés y, y, no, y 90 010 no oye 90 ¡Bueno, qué verdad joder de una chorrada como a compa un que me gusta que, que... sé sí, yo que deje de o que deje de ser eh, eso y a lo mejor tampoco hay nadie ahora mismo 25 de agosto o les 21 y 10 minutos de la, de la noche A lo mayor resulta que no hay nadie tampoco se entiende el www.radiocuca.org ¿Qué queréis que os diga? No me extrañaría, ¿eh? También hay cada vez menos personas que lo descargan después en, ¿eh? en el archivo .org Pero bueno, ya es normal, ya normal ¿ves? Si, no, ¿eh? si no cuido yo a, a la sintiencia, ¿quién va a cuidar? Mala? Pues nadie, joder Mira, estoy como un paisano que tenga ganado en monte ¿eh? Y lleva para allá, pues, pues 50 baques 50 ¿Y no va a verles en todo el año? ¿En todo el año? Bueno, todo el verano, que yo cuando están en puerto, los ve que es en puerto. Coño, pues a lo mejor un día y, y en cuenta de 50, pues pues hay, hay, hay 35, ¿eh? Porque una es que se les comió el yobu, porque ni siquiera se molestó en llevar un perro para allá. Otra es que si se perdieron, otros es que ahí les brindaron algún vecino, algún otro pueblo, ¿qué sé yo? ¿Entendéisme? A ver, si tienes ganado en monte, ¿eh? hay que ir de vez en cuando a vigilarlo, eh, a trocarlo un poqueñín, a mirar a ver dónde tanto es, digo yo, vamos, digo yo, yo nunca tuve ganado en monte, eh, yo la mi experiencia con ganado lle de tenerlo estabulado, que se dicen, que se dicen en finu, eh, yo decía nada más tener una cuadra, tener una cuadra, y claro ahí en la cuadra como mucho sacarlas a un prau a pasear, eh Tampoco era a haber un prado joder, pequeño tal. ¿eh? O sea, que a veces allí es para hacer un prado de, de, de mil metros, de mil quinientos, qué sé yo. ¿eh? Pones eso ahí es para hacer y ahora pues, tampoco pasaba nada. Normalmente ¿eh? además ya no llegan prados cerrados. ¿eh? Entonces tampoco tienes que esmolacerte que mucho porque vamos, además por pa la parte en la, que, en la que yo tuve experiencia de. Eh, ganadero eh, yo, decir ganadero y era un niño yo para mí yo era un juego. en esa parte el yogos no había eh. como mucho a lo mejor podía yo qué sé morderte alguno un perro de estos que llaman es Silver Straws eh, un perro chavaz tampoco lo sabía <ríe> el perro más chavaz que hubo por allí la verdad que tenemos nosotros encadenado en la eh, en frente precisamente a la cuadra estaba ahí encadenado y era tan burro que que de ese mes en cuando eh, rompía la cadena, era muy fuerte, era muy fuerte rompía la rompía la cadena. Y, y, y nada, bueno, yo os digo, no sé, fallemos de alguna vez de, de, de esa parte de la mío de la mi experiencia, de la mi añura. Y un y un tiempo bueno, curioso, y un tiempo curioso porque eh, va a por eh, perdonad, perdonad que corto el discurso. Que no dice quién soy. Me cago en la ley. Hostia, que no dice qué programa y este. Hostia, pues bueno, qué coyones, ya solo consentíme, ya lo sabéis de sobra, pero estoy en Edonia y este que estáis sintiendo, pues pues y el... ¿Quién va a ser, joder? Era Que te vaya contando lo, esos tiempos míos con los vaques y... y vaques, había ibaques, había gochos, había pites, por supuesto. Eh, no sé qué otros animales pudo haber por ahí. Por supuesto, perros, gatos, perros subominentes, perros. Allí, un, un, perros de raza, un Doberman. ¿eh? ¿Cómo se llamaba el Doberman? No me acuerdo. El Gordo me más la, de la experiencia de, ¿eh? de llegar yo un día para allá. ¿eh? porque esto ya era la bueno, casa de, de, de los vuelos ¿eh? tenían esa casa con, con ganado y yo al me de llegar para allá yo llegaba, saludaba y bueno ya marchaba a ver a los bichos bajaba para la cuadra y tal y de la que bajaba para allá pues pasaba a ver a Alice el único perro que tuvo allí toda la vida no sé, no me des que nació o no pero hasta que murió sí eh, muchos años, muchos años y bueno pues esa vez falle a por la escalera que llevaba por la cuadra que allí donde estaba donde estaba Marrauliz y había otro que no Generaliz o estaba en el su sitio pero cerca había otro más que era un Doberman y va yo oye pues Acerquéme al Doberman y va yo los perros a ritmo matos a ver si me entendéis los animales en general a ritmo matós pero los perros usted me gustan mucho y antes todavía más que ahora yo cuido Que noñeca ahora me gusten menos, pero ahora lo mayor es y si... <coughs> Es gusto que yo tengo por ellos, perdón, y ¿eh? que estoy tosiendo, ¿Eh? no sé qué coño se me metió en el garguelo, ¿eh? ¿Que, que ahora entra la tos. Pasa que siempre los emisores fines ¿eh? tienen un botón impa cuando toses, eh? pulses el botón y cortas el micro, pero aquí no tenemos de eso. Entonces aquí no hay otro que toser y que se sienta. Oye, como mucho, mirar por tu lado. ¿eh? Porque un día dediquéme a toser el micro y me cago en Dios. Unes, unas distorsiones pagó. <ríe> Acuérdame que se el mi amigo, el, el pistolero Manigu, ¿eh? que, que de aquella sentía los eh, con, con auriculares, metía los en, en el teléfono piquiñuco y sentía anedonia en, eh, en el autobús con los auriculares de la que iba a trabajar. Y decía: y decía Me cago en la ley, cada vez que tosíes. Reventadme los oídos, bueno, oye, en fin, y y lo que hay por no por sentir radios profesionales y sentir radios pequeñines como, como Radio Cuca, viste, esto en las radios profesionales no pasa, pero aquí aquí sí pasa, ¿eh? aquí estás falando del, del Doberman ese que fui a, ¿eh? a acariciarlo y tal, Y, y me acuerdo que después, cuando subí para arriba, vi mi huela Oye, que no me di cuenta, visate, El perro nuevo se que y nunca rimes que muerde Ya coño, si ya tuve y jugando con él Ya, ya veis, eh, estas cosas que, que pasen eh. En fin Y también quería contar vos que eh, esta noche, va eh, a ver, lo dicho, estoy practicando reforzamiento intermitente, que supuestamente entre los reforzamientos intermitentes a la resistencia, es decir, unas veces vengo y otras veces no. Y tú que, bueno, yo creo que te estoy un poco mal, y entonces es lo que estoy haciendo y es un programa de extinción. Pero bueno, oye, no pasa nada. ¿eh? Eh, si se extinga, se extinga. Ya sabéis que yo aquí vengo para pa fallar y no necesariamente para... para que me sientan, ¿eh? yo vengo aquí porque tengo ganas de hablar y, y contar cosas. Hoy, por ejemplo, cuento que, que casi, casi, casi, ¿eh? hoy tampoco al, al ministro el, el reforzador, porque, bueno, pues los que se llegan sabéislo, que, que hoy te hace turbón, hay ¿eh? una tormentona ahora mismo en Ciernes, digo en Ciernes porque, bueno, puede ser que por otras partes de la ciudad, por lo que contaba la, la gente, estaba cayendo una morrocotuda por la mía nunca yo o me tronó rehumó ¿eh? de todo pero pero bueno yo al, al final dije, dije yo ven bueno, a ver coño voy a coger la bicicleta y voy para arriba voy para, para arriba para la radio igual y una cosa muy curiosa ¿eh? y una cosa muy curiosa porque otros días que no hay bueno pues ningún tipo de, de inconveniente Ese día non vengo, y hoxe que era o peor día a lo mellor para venir, e si que vengo, bueno, oi, en fin, tamén é verdad que fai calor, estamos en verano, e en tu caso se llueve, a lo mellor todavía, oi, la que viene para arriba, por fortuna non me llueve nada, da la que baixe para baixo, pues igual me llueve e llego para allá, tonchumazao, fecho un pitu, ¿De dónde vendrás expresión? siempre le sentía a, a mi abuela cuando te mollabas lo de estar fecho un pito los pitos de no, los pitos de normal tan secos ¿no? Si, si se refiere a los a los gallos no sé bueno igual y preguntaré de algún día que digo yo que calo mayor de la que vaya para abajo eh, calo ¿Eh? callo yo me arriba la de Dios Pero bueno, y en fin, ¿qué íbamos a ¿Qué íbamos a hacer? ¿Sabéis lo que lo que me recuerda Lo que me recuerda eso? Eh, mira, y hay muchos años No sé ni siquiera cuántos eh, Muchos Vamos a dejarlo en, en muchos eh, No sé si 10 y 15 Si cuántos hay, pero bueno Un montón de años Resulta que más de 10 y de 11 Seguro ...12, 13 o 14... ...sí, bueno, pues igual, sabe Dios... ...bueno, la historia es que yo de aquella... ...andaba mucho en bicicleta... ...pues vosotros podréis decir... ...coño, si estás toles el manes falando de que subiste en bicicleta... ...que si tal, ahora mismo acabas de decir... ...que subiste en bicicleta... ...y de esos que antes andabas mucho en bicicleta... ...y ahora no lo sueltes... ...bueno, pero allí es diferente... ...ahora ando mucho en bicicleta... ...pero ni me acuerdo la última vez que salí por ahí en, en bicicleta... ...quiero decir, por la ciudad... Me voy en bicicleta, casi diario. ¿eh? Yo qué sé, pues, para ir a trabajar voy en bicicleta. Para ir a hacer recaos muchas veces voy en bicicleta. Para ir a ver a la familia voy en bicicleta. Para venir a la radio vengo en bicicleta. Pero antes lo que yo hacía era agarrar la bicicleta y meterme kilómetros de 50, 60, 80, hasta 100 kilómetros. Yo creo que yo en mi tope, tampoco me pensé que yo era yo ningún... ¿eh? 100 kilómetros, los que andan habitualmente en bici dirán ¡Maja, jodido, ¡Vaya puta mierda! Y este va de ciclista por la vida ¡No, joder, no voy de ciclista por la vida! Pero cuidaden que subí el anglero dos veces, ¿eh? Que hay los muy guays y tal y no subieron nunca el anglero Y con bicicleta montaña Y la primera vez, por lo menos, llevaba todavía cubiertas de montaña La segunda ya no sé si llevaba cubierta de montaña una cubierta más más lisa de esta que llaman híbrida mixta o híbrida o bueno no sé pero bueno que lo sepáis ¿eh? que lo sepáis bueno, hostia, no lo vuelvo a subir la puta vida pues, a ver, ya no estoy yo ni en edad ni tengo el cuerpo ni los fuerzas <risa> vamos que ya no vuelvo a subirlo pero bueno en, en el sodía sí que sí que lo subí eh, mmm, bueno pues aquella de aquella sí que andaba mucho en bici y salí muchas veces con mi amigo el, el Trovador. ¿eh? El trovador y, y yo salimos mucho en bicicleta. Que de aquella cuido que ni él se llamaba Trovador, ni yo me llamaba Nedónico. ¿eh? Pero bueno, oye, salíamos igual en bicicleta, los nombres son lo de menos, ¿eh? al final. ¿eh? O sea, bueno, y ese día fuimos a, decidimos de ir a subir, gustábamos mucho, pues ir a, a conquistar puertos que todavía no fuéramos nunca, Y bueno, pues dir a, a subirlos, ¿eh? una afición como como otra cualquiera Mucha gente que anda en bicicleta tiene esa afición De no repetir, ¿eh? si no dir a, bueno, repetir si cuadra Pero de intentar dir a cuantos más sitios mejor Y como esos que juegan a eso de que sal por la tele del Pokémon GO Que yo supongo, no sé, porque yo, yo no sé exactamente cómo yo el juego Pero digo yo que la gracia será en, en, en cazar bichos de esos. Dedíganse a cazar con el teléfono. Con, mira tú, una cosa que llere para... Eh, teléfono que pa para falar. Yo ya flipé cuando empezaron a llevar cámara eh, de fotos. Tenías la sacasemella ahí en el, en el móvil. Bueno, tenía la, los que lo tenían. Eh. Y, y radio la de mi madre. Y ahora resulta que también va para pa cazar bichos por ahí. Y la hostia. Pero bueno, que digo yo que la gracia será en cazar... ...bichos diferentes... ¿eh? ...no será cazar varias veces... ...el mismo bicho porque bueno... ...igual no tenía gracia... ...digo yo que ya vos digo que no sé... ...a lo mejor sí, sí que tiene gracia igual... ...no tengo ni puta idea... ...ni, ni, ni no sé, ni me interesa... ¿sabes? ...a ver, para hablar ya así... ...guay, no, Bien, que se sepa... Bueno, pues la historia llegue esa... Que, ...que debemos a... ...a conquistar... ¿eh? ...a conquistar sitios diferentes... Y, y ese día, ese día del que yo estoy acordándome ahora, porque fuimos a muchos sitios, ese día queríamos subir el puerto de Tarna, ¿eh? ese puerto que, ¿eh? que está ahí en el Alturalón, ¿eh? y que en Acume se parta lo que llega la provincia de, de, de Asturias, el principal de Asturias, de lo que llega la, la provincia de, de León, la antigua capital del reino de, de León. Bueno, la no, capital y era la ciudad, pero bueno, estoy en la provincia. Bueno, coño, eso. ¿Eh? Este programa no llega de historia, sea, que no hay por qué andar precisando estas cosas. Pero bueno, en realidad tampoco no llega de geografía. ¿eh? Estoy diciendo, pues, que si el alto, un alón, que es si, tal, que si, es pues, Bueno, historias. El caso es que debemos, a, debemos a, a, a intentar subir el, el puerto es en cuestión. Y eh, nada, bueno, pues agarramos el, el tren hasta hasta donde llegaba, lo más cerca, que ya era a la pola de, del Llaviana. ¿eh? Y bueno, pues desde allí agarramos y empezamos a pedalar. Y en un día de estos espectacular, ¿eh? Sol, ni una nube en cielo, bueno, calor, tremendo, un día guapísimo. Y nada, tiramos para allá, ¿eh? Ya subimos el, el, lo que el, el embalse de Sobrescobio Madre de Dios, eso no es bien como puerto ni como nada, pero una, una pedazo rampa tremenda ¿eh? para ir para allá. Y bueno, ah, subimos hoy como buenamente pudimos y tal. Y, y llegamos, al, al, al campo Kasu, ¿eh? llegamos al campo caso, llegamos al campo caso y ya veíamos en el cielo ¿sí? que pasaba un poquitín lo que lo está pasando hoy. ¿eh? Lo que está pasando hoy, ahora mismo, ¿sí? estoy aquí hablando con vosotros, pero al mismo tiempo estoy sintiendo... y eso que tengo los, los cascos puestos, o sea que no quiero pensar si los quito, estoy sintiendo los truenos, estoy sintiendo tronar. ¿eh? Y una cosa que pasa mucho en verano, ¿eh? que puede amanecer un día muy guapo, y de fecha, bueno, pues, amaneció, amaneció nublado, es ¿eh? verdad, pero bueno, después quitóse ¿eh? despelló y acuérdome, bueno, pues, eh, quedó un día muy guapo, un día muy guapo, La tarde, bueno, pues volvió a volvió a, a ponerse nublada ¿sí? y ahora pues, formaronse las tormentas. Y una cosa que pasa mucho, ¿sí? eh, en verano, pues con el aire caliente y la humedad y tal, pues fórmase, fórmase tormentes, fórmase tormentas y bueno, pues aquel día también fórmase la tormenta. Y entonces, bueno, pues estábamos ahí en el Campo Caso, ¿eh? subimos, que, que prácticamente el, el arrancar el puerto y allí, ¿eh? subimos o no subimos bueno, o sea, ya de estar aquí vamos a tirar a ver qué pasa y nada, subimos y subimos y, y subimos y tal y bueno, iba poniéndose cada vez más negro el cielo más negro y ya cuando llegamos en un determinado punto no sé, diríamos como a medio puerto por ahí pues pusieron o sea, pues, a que los primeros gotes ¿eh? y entonces bueno pues dijimos nosotros, coño, vamos a Vamos a aprovechar que en este mismo momento hay un chigre, aquel el típico chigre de carretera, restaurante, y tal y, y metémonos, metémonos aquí, eh, pa, tomamos algo y tal y esperamos ahí a, a que pare, a que pare un poquillo y bueno nada, paramos allí y tal y ya lo primero estaba muy oscuro, decimos a ver si iba a estar cerrado eh, y, y no no, resulta que resulta que no estaba cerrado, estaba estaba abierto. había pero en las luces apagadas y bueno pues entraba nada más un un de, de aire a, de luz perdón a través de, de las ventanas. y bueno nada entramos para allá y al con un con una sala un restaurante ¿eh? desierto una bien aire nada más había una parella de paisanos viejos ¿eh? Un hombre y una mujer no sabe no sé qué edad tendrían pero yo creo que de los 70 y muchos si digo 80 no soy muy bueno por las edades pero yo cuido que que de esas edades no, no me saben eh, que de esas edades no me saben y, y bueno pues nada, saludamos estaban allí comiendo además estaban comiendo lentelles. Eh, tenían una pota arriba de la mesa eh, y estaban comiendo lentilles nada, preguntamos. Está abierto. Entonces mirarnos así, pero mirarnos mal, ya con una cara como diciéndome que hago un Dios, qué coño enfacéis aquí tal. Bueno. Y diciéndonos el pesano ¡tará! Bueno, pues bien, ¿no? Y acuérdame que el mi amigo, el, trovador, fue para allá para la barra, dijo me pone una Coca-Cola. bueno fue el paisano el paisano de que supuestamente resentaba que aquel sitio tan raro tan raro porque bueno y vos lo de que estaba vacío y estaba oscuro pero ya si vos digo panriba que que tenía tapetes de ganchillo en rivales meses ya yo una cosa como muy rara y si vos digo que en riva de una mesa había montonado una pirámide de de molinillos de café de estos de antes de manivela de ahí para flipar no Bueno, en fin, no sé, sentámonos allí y tal. Y eso, el, el, el, el, mi amigo fue para la barra a, a pedir una a pedir una, una Coca-Cola. Dice, nada, ¿me da una Coca-Cola? Y fue el paisano gruñendo entre dientes. y va, Esto que se dice, refunfuñando, que ya estábamos flipados viendo aquí y tal. Y bueno, nada, pues agarró una Coca-Cola de, un, de una pirámide también de Coca-Coles... Que, que tenía allí en Río Balabar y dio y la y, y entonces bueno pues dicho y el mi amigo no pero una fría y entonces dicho y el paisano esta está fría bastante entonces bueno pues ante ante esa respuesta pues pues bueno vale bien quedarse con, con esa coca cola y, y pidió y también una bolsa de patates ¿eh? al cuarto en de eso le una bolsa de patates Y, y, dio, y, y, y dijo, ¿qué? ¿Qué te parece? ¿Pequeño o grande? Me eh, dijo, bueno, no, está bien y tal. Porque antes eh, venía una bastante más barata, esa, aquella, cara, eh, aquella cara, pero ya que lleva más, lleva mucho más, otra que era más pequeña. Bueno, bien, bien. El, el trovador vino a vino sentarse conmigo a la mesa, está hemos, allí un poco flipados los dos el eh? paisano pues fue para la mesa a seguir comiéndoles las lentejas allí con la con o lo que fuera ¿eh? o que fuera y, y, y bueno pues estaba allí y yo la verdad que yo soy de dar conversación ¿eh? yo precisamente cuando veo una situación de esta es una situación tensa incómoda y tal pues tiendo a buscar conversación no todos bueno pues salíamos a decir pues sí, lo que se dice en estos casos, ¿no? Pues, pues este año parece que ya se acaba el verano, ¿no? Con la tormenta y tal. Debía ser ya, no sé, finales de agosto. Ah, total, este año no hubo turistas, no hubo turistas aquí. Y, bueno, y por seguir con la conversación, se llevó, pues, pues aquí en un abril y tal, pero en Ubiegu, pues, pues estuvo muy lleno y tal. Y entonces dice la mujer... mira pa pa pa nosotros pa mí concretamente con cara de odio y diz, mentira eso es mentira claro imagináis nosotros ya estábamos acolchurados y por qué por por qué no le envió la mi hermana he que allí envió que allí no hay que de que de así bonos meus... En, el, en los barrios igual no, pero por el centro, por donde la catedral, pesa mucho, sigo yo, yo queriendo ya salir del engadello y tal. Y entonces la persona mira para mí ¿eh? y dice no, no, no. Y dice, yo, yo, yo, yo y tal. Y dice, la persona que la mi hermana no precisamente de barría. Claro, yo, bueno, pues, yo no, y, y el otro temblando los dos, ¿no? Diciendo, más de ¿dónde nos metimos y tal? Y entonces agarra el paisano y Pues no, este año turistas en UBEU, ¡ah! Porque yo, ¿eh? Querido Pitos de Calella, para venderlos a los restaurantes subió ¿y sabéis cuántos vendí este año? Dice, sí, Pues no, no, ¿cuántos? ¡Ninguno! pero vamos, pero una collone tremendo, ¿eh?, <risa> un collone tremendo, y bueno, nada, seguimos ahí, silencio incómodo de esto y tal, los, los viejos mirándonos, pero pero mal, tío, o sea, me imagináis, una pelichunga de este de, de Mieu, ¿eh?, lo típico de, de, de los, yo qué sé, y chin, aves, el, el la típica película de miedo de, de, de, del sur de los Estados Unidos, esos pueblos raros y tal, ¿eh? que se meten unos que vienen de fuera y Y bueno, bueno, ya estábamos pensando que, que bueno pues que los paisanos que deben matarnos, bueno, lógicamente. Y hubo un momento en que en que dice la mullera al paisano, ¡Vete a ver si los cobertores que están te tendidos se están mollando Y entonces ahí, miráronse y el paisano cogió en marcha. para bueno, nosotros ya pensando, este iba por la motosierra o a, a Polachu o, o, ¿sabes Dios qué?, Y, y en ese momento dice el, el trovador oye que paró de yuber vamos a agarrar la bicicleta me cago en la ley agarramos las bicicletas eh, ya pasamos desde de subir más al puerto ni hostias bajamos como, como motos eh, y sin decirnos ni media hasta que llegamos a, a otra vez al campo al campo casu eh, y guardámonos ahí una capillina que había y, <ríe> Y el acuerdo, fue la prim el, el primer momento en lo que cruzamos palabras que, que me, el, el, el, el trovador pero tú viste eso y yo dije, sí sí y bueno el caso ya que después seguimos tirando para pa la polavena pa la, la, la, y cayó la tormenta ¿eh? que después en, en el telediario del día siguiente calificaron como no me acuerdo que algo así como la tormenta del siglo que hay una, unas cantidades de agua al correr, pues que vos decían antes que que para subir lo que hay el donde el embalse de Sobrescobio que les pasamos canutes porque ya era muy empinado entonces ahora, ahora tocaba a Shalu, se supone que ya fácil bueno pues estaba cayendo tal cantidad de agua ¿eh? que no avanzábamos la bicicleta había que dar pedal porque si no no avanzaba Diréis mentira, joder, el agua eh, arrollaría para abajo, como ya es normal. Mira, y digo, que en un bus miento, que estaba cayendo tal cantidad de agua que antes de poder arrollar caía más y más y más, y había por lo menos un bus, que de verdad que no un bosque es asero, un palmo agua en la calzada, y no te dejaba andar. Y luego también al cuarto me quedó un momento. Que empezaron, bueno, pues por supuesto, ves los rayos cerca y tal. Y, y, y, yo, y yo al trovador, oye, rayos, tenemos que parar. Porque claro, las bicicletas atraen, pueden atraer, sois de metal y tal, y van en movimiento, pueden atraer el, el, la descarga, la descarga eléctrica ¿no? Pues, pues sí, guapamente sí, pueden, a, pueden atraerla. Y, y el caso que, que en ese momento... ¿eh? mira para mí el, el trupado pero parar, ¿dónde? Entonces, claro, yo eh. a nuestra izquierda estaba el embalse, ¿eh? no podíamos parar, tirar para allí porque estaba el embalse, y a nuestra derecha lo que había era una pared de roca, entonces yo, bueno, pues dije, tira para adelante, ¿qué vamos a hacer? <risa> y después acuérdame que, que llegamos a ¿eh? a, la pola, a la pola llaviana, a coger el tren, Calaos, de arriba abajo. Bueno. Entramos a un, un supermercado y compramos, eh, me parece que fueron dos pares de calcetines para por lo menos llevar los pies secos y, y, y <risa> la caixera quedó flipada porque damos y los calcetines, esto, y pónganos 20 bolsas. <risa> claro, miro para los calcetos, ¿20 bolsas? Sí, sí, 20 bolsas. Claro, para embolsarnos bien, joder, para... ¿Eh? para pa taparnos pa, pa las piernas y para meter la ropa mollado. Y, ¿eh? y después estuvimos secándonos en el, en el secamanos del, del baño del, ¿eh? de, de la estación de tren. ¿Mm? Y, y bueno, en fin, pues fue una... Mira, mira, con el rollo de la tormenta esta, pues al ¿eh? Porque aquí, bueno, que yo sepa, no hay fantasmas. Aunque bueno... En, en la cuca, yo por lo menos, que siempre fijo los programas de noche con la luz apagada, yo siempre sentí ruidos. ¿eh? Siempre siento ruidos que siento lo que a mí me parece tocar a la puerta, ¿eh? cosa que bueno pues en principio no da esta hora un tiempo que viene el de que toca a la puerta, ¿eh? que despreciando, que ver si toquen más y no vuelven a tocar. Oyense voces, que puede ser gente que pase por la calle. ¿eh? Pero bueno, también puede ser algún tipo de fantasma que hagan en este, en este en este local, en esta emisora. No lo sé. Pues, yo digo siempre el fantasma de la cuca, porque bueno, qué sé yo, oye, pues igual, igual sé que yo, Pues entonces eso ¿eh? lo he dicho, de la que subía unos gotines, no lleve que cuando justo cuando llegara aquí se pusiera a llevar mucho, pero bueno, mm, ¿eh? estoy para aquí, y a lo mejor ahora cuando salga, eh, pues, pues está cayendo la de Dios. Eh, y he tocado esta pero a lo mejor hay tanta agua en la calzada que no puedo avanzar ¿sí? y a lo mejor llego a casa pues pues como pitu como hacía mi abuela como un pitu después de, de la tormenta de verano y es interesante decir sobre esta historia ¿eh? a lo mejor alguno estáis pensando... ¿eh? ...se, se, se, se y tal... ...tampoco llega una cosa tan rara, ¿no?... ...topar gente repugnante... ...en un pueblo tal... ...coño, tenéis que haber estado allí... ...me he un día vaya, ¿eh? ...había un, un ambiente que, que escaraballaba el pellejo... ...sí, sí, lo yo... ...y luego aparte pues hay que... ...hay que añadir una, una cosa... Y, ...y que llegue... Mmm, ...años después, muchos años después... ...con otra gente, con otros amigos... Fuimos a hacer un recorrido de montaña que pasaba, bueno, pues muy cerca de, de aquel sitio. Y entonces yo cuando, cuando terminamos y tal, sus yo a los demás. Digo, oye, vamos a ir un poquillín por aquí para arriba, a ver si sigue estando un, un restaurante de carretera en el que tuvimos una vez el, el trovador y yo y tal. Y cuando llegamos para allá estaba estaban ruines. ruinas estaba medio, estaba el edificio pero estaba medio derruido. no unas ruinas no, aquí no voy a pasar de la, de la raya y voy a decir, unas ruinas antiguas, no, veía que estaba derrumbado, en derrumbado no había mucho, no han derrumbado a propósito, bueno, de esto que fueran cayendo las paredes y tal y, y fue muy gracioso porque, bueno, muy gracioso muy de qué que yo muy tenebroso dando un paseo por allí yo no me atreví casi no me atreví a entrar eh no me atreví a entrar los demás entraron y uno de los que entró topó de dentro del del sitio una una esquela ¿eh? una esquela de, de había diez años ¿eh? una esquela de diez años atrás Que decíamos por qué cómo es posible que tea aquí una esquela de de diez años atrás ¿eh? la esquela ponía un nombre que bueno pues pues no sé si era un nombre que fuera el de, de alguno de aquellos paisanos que, ¿eh? que tuvieran con nosotros eh, no sabía bien las fechas no sabía bien si las que la era de antes o de, de después pero que pues, era incluso de antes y de todas maneras lo más misterioso ¿eh? entre comillas y era ¿Qué coño falle aquí una, una esquela de, de Fae y años, no? cosas que, que pasen.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 on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog with Sigue sintiendo Radio Cuca Sigue sintiendo Radio Cucaracha en el 107.3 de la frecuencia modulada. Nun siendo que te asintiéndola a través de la, la nueva emisión digital en internet www.radiocuka.org r a d lo mayor lo que estás sintiendo y un podcast, un podcast descargado de archivo.org archivo a r c h -I u -E punto org. Es día 25 de agosto y son les 21 y 49 minutos de la noche en esta franja horaria y hay que estás sintiendo a en un en directo que sí, que estoy hierro de cuca pero estoy anedonia y yo soy el anedónico miserable ya miserable no me gana ni Dios y anedónico tampoco ahora sí, seguro que los hay más anedónicos y más miserables que yo pero bueno, yo, qué sé yo eh? tienen que hacerse un, un poco de... Eh? valer un poco ¿Mm? o no Y autoestima, con si es el más anedónico de los anedónicos y el más miserable de los miserables. Hombre, no sé, por un día muy bien, ¿no? Porque ya como poner en valor las propias ¿eh? características. Pero bueno, no sé hasta qué punto pueden considerarse capacidades o, o más bien discapacidades. Pero bueno, oye, no, ¿qué coño? Es, eh? ¿Eh? Si ser si, si anedónico ya no ser capaz de experimentar determinadas emociones... De más emociones alegres que encima hay la faena. No, no habrá ninguna enfermedad que consista en no poder eh, experimentar emociones negativas. Haría bien joder. Mira, la, a lo mejor de alguno piensa en, en el caso de, del trastorno bipolar. ¿eh? Este trastorno que, que antes eh, decían el, el maníaco depresivo. el maníaco depresivo, son estos que tienen una fase, la fase que se llama maníaca, ¿eh? Eh, la fase expansiva, que hiela de todo, me da igual, todo y perfecto, todo es genial, yo soy Dios, yo que muchos mueren por cosas como por ejemplo tirarse por una ventana por un puente porque pueden volar, o son inmortales, o son el propio Dios, bueno, estas, es, estas cosas, ¿eh? la fase maníaca. Yo conozco un caso de, de un paisano que, le, que era director de banco, ¿eh? Entonces una fase maníaca de esa tuvo un brote y dedicaba a conceder créditos y a salvo a todo el mundo. Y claro, eso lo, los bancos no, no, no pueden hacer. Ellos eh, nada más eh, conceden crédito a quien pueden sangrar, ¿eh? A quien vean que, que pueden desangrar bien, entonces sí. Pero si no pueden desangrar bien, entonces no, ellos dan perres, ¿eh? Y bueno, pues en este tipo de trastorno, en antes maníaco depresivo y ahora bipolar, pues eh, alterna esa fase maníaca con otra fase depresiva, que es todo lo contrario. En la fase maníaca, la persona continuamente experimenta eh, una emoción positiva, tremenda, eh, una actividad, energía, tal, todo y maravilloso. Y en la fase depresiva, pues es todo lo contrario. La depresión, por desgracia, todos más o menos sabemos lo que... lo que yo y, y lo que era la gran putada ¿eh? y que existen casos eh, en los que no se no se produce no existe la fase maníaca y existe nada más la fase depresiva pero al revés no ¿eh? no hay por lo visto ningún, ningún caso en el que se dé nada más la fase maníaca y no se da la depresiva joder, podría existir, ¿no? yo que se debe estar Mejor maníaco que depresivo. Y existe la anedonia. Pero que yo sepa, no existe la hiperedonia. ¿eh? No molaría, no estaría guay. Un trastorno que fuera la hiperedonia. Que, que experimentases de una manera brutal las emociones positivas. Anda, que no prestaría, ¿eh? Sí, joder. Mira, yo cuido un poquillín. No sé, esto ya sabéis que yo muchas veces falo aquí de... de de la, la niñura, de no sé por de algún motivo me atrae y eso que como también dice vos dices muchas veces yo yo me mejor con la gente viejo que con la gente mozo con los niños ¿eh? que no llegue que me lleven mal con los niños pero bueno pues por lo que sea con esto mejor con la con la gente mayor ¿eh? Eh, ahora, bueno, pues por ejemplo Cuadra que os pues, comentaba otros tiempos Que por razones laborales Que tenía mucho trato con gente mayor Ahora por razones laborales Tengo mucho trato con gente mozo Y, hombre, confirmame confirmo menos de que yo estoy más a gusto Con la gente mayor que con la gente mozo Pero bueno, eso no quiere decir Que te haga mal a gusto con, con los demás Pero bueno, eh, sí que muchas veces eh, Préstame a hablar de, de la infancia De la niñura Porque, bueno Hay muchas cosas que, que parece que, que, que la gente olvida cuando crees y a veces da mala sensación que soy el único que se ¿eh? se acuerda de, de cosas que experimentaba cuando, cuando yo era niño. ¿eh? Eh, bueno, por ejemplo, una de las cosas que, y seguro que me repito, seguro que ya la dije aquí más de una vez, una de las cosas que yo creo recordar de cuando yo era niño y era la gran intensidad... con lo que se experimentaban las emociones. ¿Mm? pongo un poco ese fenómeno eh, apareció al fecho de bueno, las demás capacidades del, del organismo, las demás funciones del organismo, también hay un momento de, de máximo, digamos, y con el tiempo, eh, bueno, pues van perdiéndose, según el organismo va, va deteriorándose, ¿eh? vamos haciéndonos viejos, lógicamente, van perdiéndose. Bueno, pues una de esas que yo eh, vamos, que cuido, no, que estoy perfectamente convencido de que de mayores no somos capaces de experimentar ¿eh? con la misma intensidad que de niños y precisamente el, el experimentar las emociones. Eh, los niños ríen y lloran continuamente. En el mismo día pueden reír, ¿eh? a espaterrar y pueden llorar unas cuantas veces precisamente porque experimenten las les emociones de una manera muy intensa, ¿eh? lo que para nosotros, bueno, para ellos es maravilloso. A lo mejor, precisamente, puede ser también, ¿eh? no por una función del organismo que en ese momento te ha enmayado esplendor y después eh, se vaya menos, puede ser sencillamente porque, bueno, pues también vivieron menos, experimentaron menos y tienen menos con lo que comparar. Por eso a lo mejor, pues bueno, una experiencia que a nosotros, los nos que no lleve tanto, ¿Eh? porque a lo mejor tenemos la capacidad de poderle comparar con otras muchas que llevamos en la eh, en la maleta ya que ya experimentamos en su momento pues ellos no ellos igual llegan una de los primeros que relativamente que experimenten y a lo mejor precisamente por eso ellos dan tanta tanta tanta intensidad experimentan con tanta con tanta intensidad a mí jodeme, jodeme mucho ¿eh? yo Ah, eso de, de ser tan plano de, de, de no acordarse de, de no experimentar así yo acordarme cuando experimentaba las emociones así de una manera tan fuerte y estaba bien joder, estaba bien ahora no sé, y esto como más el dispositivo es lo que noto y es que aparte de que no son tan intensas, lógicamente ¿qué coño van a ser intensas? Eh, son muy rares Y, y cuando lo experimento, la intensidad es relativamente moderada y, y, y es muy corta, dura muy poco. Igual ¿eh? puedo estar feliz un día porque, bueno, pues pasa una cosa que a mí me presta y tal, no sé qué. Y que digo yo, pero esto debería tenerme feliz mucho tiempo. Y no, a lo mejor estoy feliz unas horas si lo consigo. ¿eh? Normalmente ni siquiera, ni siquiera un, un, un, un, un pocas horas. Estoy siempre en este estado tan plano siempre no pero bueno demasiado a menudo ¿eh? demasiado a menudo y, y acuérdome de cuando ya era de otra manera y, y experimentaba este es de verdad en no un bosque de an anedónicos nunca porque llegué a una mierda joder un no presta podéis decir vale, sí gracias a eso mira qué programa faes a tirar los que os gusta Pues yo, personalmente, ¿qué queréis que, que vos diga? Eh? De buena gana, eh, no un hacía este, este programa. <ríe> si, era el, el, si era ese el precio que, que había que pagar por, por no ser anedónico, pues mira, no me hacía anedonia. Y no pasaba nada, y no pasaba nada. Estoy encantado de hacer anedonia, gracias a hacer anedonia, pues mira, pues pues cuento aquí muchas cosas y descargo mucho, si no sabes yo, estaría a lo mejor ¿eh? dando cabezazos en, en paredes colcháis. Pues sí, pues, pues a lo mejor, no porque ya no hay, ¿eh? pero bueno, ingresos forzosos en, en instituciones y sí los hay y, y contención mecánica y química, que como llamen a... ¿eh? Contención mecánica, llámenla a, a poner, a, a amarrar a la gente a la cama, eso es contención mecánica. Y contención química, a tipo ralos de, de, de calmantes, ¿eh? para que te hagas sedado y no, y no molesten, eso es la, la contención química. Eso soy mucho, pues yo a lo mejor podía estar contenido químicamente, ¿eh? sí, podían contenerme químicamente. Pero bueno, no, yo me en la, en la Radio Cuca. En la Radio Cuca es donde me contengo yo. Y si no fuera por la Radio Cuca, pues pues eso, pues igual estaba contenido físicamente o mecánicamente, o, o estaba, bueno, pues, no sé, eh, dando cuchillos por la calle, porque debo decir cantando por la calle, o hablando solo, pero eso, como ya lo hago, de ese mes en cuando, eso no cuenta, estaría haciendo otra cosa. Tarea como estos que... que piden a la puerta de los supermercados que muchos no lleguen que sean prove sino que llegue tan que tan que tan para allá eh qué sé yo en Qatar si suena porque parece que no quiere sonar a ver igual está ah, claro por esto no suena porque está el sonido quitado pasa mucho eh cuando quites el sonido no suena ¿eh? no sé por qué eso pasará también en las radios comerciales Sí, para mi idea que también pasa, ¿eh? <risa> Hola, hola, hola mis drugos Seguís aquí sintiendo Radio Kuka Estáis sintiendo anedonia Estáis sintiendo la anedónico miserable Como si fuera una viste ¿eh? lleváis una hora ya sintiendo este programa. Bueno, lleváis, digo, yo lleváis porque no, no, no sé si habrá nadie y ya pues digo, bueno, aquí en el chat hay metido de alguien que pone West 520, pero no dice no, no, nada, ¿eh? no dice nada. Está conectado, ¿eh? conectado, conectado, conectada, sella quien sella. Pero decir no está, no está diciendo nada. ¿eh? Y es una pena porque, joder, como ya tantas veces lo dije a mí el chat, préstame y, y anima un poqueñín. Eh, hoy de fecho, si de alguien me dijera alguna chat, seguramente seguía porque estoy aquí encantado y feliz de la vida. Lo que pasa es que, a ver, bueno, pues ¿eh? por el mismo motivo por el que ahora vengo una hora antes de, de lo que tenía que ser. Porque para pa bien ser tenía que estar arrancando ahora. ¿eh? No tenía que ...no tiene que haber en Tamao a las 9 y estar ahora ya despidiéndome... ...pero bueno... ...oye, nomás quiero eh, deciros una cosa... ...quiero recordaros una cosa... Eh, ...bueno, sabéis que a mí el tema... ya algo traté alguna vez el tema de la... de ...el tema de las discriminaciones... pone bastante malo en general, eh? ¿eh? Jódeme... ...el ataque a, al, al indefenso... ...jódeme bastante... muchas veces falé de lo que mejor de los ataques a a los niños de la coeducación escolar infantil de lo que mejor de que eso provienen de de los viejos y que maltraten a los viejos y muchas veces también comenté lo que me dejó de la la situación amenorgada menorgada de de la mujer por el mes fecho de ser un el este sitio un el el que vivimos en este en este planeta ¿eh? Eh, ¿sabéis más o menos cuál es la idea que yo defiendo? lo que pasa es que curiosamente yo eh, llevóme mal mal entendámonos mal dialécticamente tanto con los con los que se llamen ahora eh, masculinistas ¿eh? no es una especie de machismo moderado o ni siquiera no a lo mejor ni siquiera machismo moderado sencillamente de algunos que Que igual sencillamente no son conscientes de, de, la, situación, de la situación que hay, ¿eh? que normalmente en casi todas las cosas digo yo eso de, bueno, qué sé si yo, igual que están equivocado soy yo. Hombre, en este caso, cuando, ¿eh? cuando falo con ellos, no, no suelo pensar eso. ¿eh? Eh, a ver, llegué como si me ponga a hablar como un racista, ¿eh? pues mira, yo, perdona, pero pienso que. ¿Eh? que tú te has equivocado y que la razón tengo la yo. Y mira que yo soy ¿eh? reacio a, a darme la razón a mí mismo. ¿eh? Pero mira, en, en, algunos casos, en algunos casos sí. ¿eh? Y este debe ser uno de los pocos. Bueno, sí, en todos los casos en los que la, la, la, la libertad de una persona, para un individuo para ejercer la su voluntad, se pone en... ¿eh? en entredicho, se, se actúa contra ello o se opina contra ello. Bueno, pues mira, y a mí gustame, ¿eh? gustame defender siempre absolutamente la plena libertad de cada individuo para ejercer ¿eh? pa la su so voluntad siempre que no interfieran en el ejercicio de la voluntad de otro individuo. Ya sabéis esto que digo siempre, que después resulta que muchos me dicen eso, ah, pero si yo... Eh, por ejemplo, a mi voluntad, y eh, eh, pegáis un tiro a este. Y yo, no, porque entonces es la tu voluntad seguramente eh, interfiera en la voluntad de él. O, o no siendo que la voluntad de él sea si que pegues un tiro. ¿eh? Bueno, pues vale, venga, bien. No, sí, sí, para pa buscarme, eh, eh, para buscarme tres pies al gato y para buscarme las cosquillas. Eso tranquilamente. Y que conste que todavía sigo pensando en lo de los tres pies del gato, que ya lo dije más veces. Los gatos tienen cuatro, busqué pues tres pies, no sé. En todo caso, busqué pues cinco, sé ¿sí? lo que. Pero bueno, no noñe el tema. Eh, eso, bueno, pues que ya sabéis que, que hay un tema. ¿eh? Y eso, curiosamente, yo dialécticamente llevo muy mal con esos que se dicen masculinistas, pero no suelo coincidir tampoco nada con, con esos que se dicen feministas. E, igual va a ser, no sé, porque yo estoy en una postura. ¿no? Igual bueno y intermedio igual y es más radical todavía que, que la de cualquiera de, de los dos a ¿eh? que no tiene nada que ver con esos que piensan que ¿eh? que que los machos estamos estamos explotados y estamos amenorzados eh, con esa no tiene nada, nada que ver o sea, esa es ni, ni más radical ni menos sencillamente no tiene que ver con la de los que defienden que que la mujer y la que está amenolgada, pues mira no, no hay más que que tener huellos en la cara para pa verlo y para experimentarlo y quererlo ver ¿eh? y quererlo ver y no tener eh, esquemas allenos en el cerebro, no tener el cerebro. Ya sabéis que yo tampoco soy de eh, la división de ese cuerpo cerebro, pero bueno, eh, digamos en, en, en la mente, en, ese, en esa propiedad emergente que hay la mente, las funciones mentales. No tener, a ver, yo la allenación, ¿eh? esa allenación Entendido este término como referido al concepto de, de ser incapaz de pensar una cosa por ti mismo porque estás pensándola, ¿eh? por ti mismo, claro, sí, pero con esquemas, con formas, con, ¿eh? con posibilidades de pensamiento veníes de fuera. ¿eh? Pues bueno, como lo que yo os conté tantas veces, que yo hasta a lo mejor, los 15, los 16 años, eh, podía insultar a alguien llamándolo un maricón ¿eh? y ya está. porque tenía ese esquema metido que eso ya era un insulto pero bueno, eh, con el tiempo fui eh, modificando ese esquema y siendo capaz de pensar por mí mismo que eso pues, por supuesto no era un insulto ni mucho menos, ni nada eh, ni nada parecido ¿eh? Eh, hoy de fecho por suerte, por fortuna eh, una cosa que seguramente yo y muchos otros tengáis totalmente estripada el tema de la homofobia, por fortuna. Yo mira, conocí eso, hay que reconocer que, ¿eh? que el mero fecho de que salgan tantos en la tele, por ejemplo, abiertamente, que no ¿eh? que no se tapen y no se guarde y tal, pues igual sí que valió para que gente que yo conozco, gente mayor, gente bello de la familia y tal, que toda la vida fueron homófobos sencillamente por Bueno, pues homófobos por, por yo creo que por, por, por el esquema es, ¿eh? sin pensar. Hay que ser, hay que ser, eh, maricones, tortilleres, eh, eh, eh, eh. y, y resulta que, que hoy en día ya son, pues, mucho más mucho más tolerantes. Debe ser, lógicamente, porque también, hay, pues, si se esparde eh, esta idea del respeto y tal, pues debe ser también porque hay de algún tipo de beneficio eh, que, que no nos llevan nosotros por detrás, ¿eh? Seguramente económico, porque al final es yeto económico. Pero bueno, lo que estaba hablando ayer era el tema este de de las de les mujeres. Eh, y, y todo esto venía al cuento de que, bueno, pues hay poco un debate en el que se metió, bueno, pues gente de esta, de, de los feministas, que yo os digo que yo no sé si llegué, no llego tanto como ellas, o llega a lo mejor precisamente soy más radical y, y los por otro lado, sin, sin pasar por ahí. Eh, adelante y tiro por otro sitio no sé, eh, igual no, igual ya que me quedo curtio o que ven cosas que yo no veo, no lo sé pero precisamente por eso a lo mejor es interesante y es muy interesante tener un, un, debate, eh, un debate y el, el mi amigo el pistolero maniego, eh, propuso el, el su so programa eh, el, el, el programa del pistolero zurdo supuestamente los Los bien resales 10, aunque va mucho tiempo que no sale pero bueno, seguro que cuando salga va a salir con, con calidad y, y, y muy interesante. Y una de las posibilidades de, de que salga ya que, bueno, ofierto todo eso para que vayamos una, una cuanta gente a hablar de ese tema, a, a dedicar un poquillo al, al radio del, del tema este del sexismo, del tal, de no sé qué. yo mira que últimamente no tengo esta parte ¿no? antes prestábame la polémica ¿eh? y el debate y tal y todas estas cosas a mí prestábame la de dios queréis creer que ahora ya eh, no no demasiado no no de verdad de verdad os lo digo que ya pss, no me no me llamen no me llame mucho pero bueno por embargo este sí que sí que me apetecería básicamente por una cosa que casi nadie tiene un objetivo ese objetivo cuando ha sido un alderica, un debate, que, que yo aunque quede así, muchacho muy guay, mira este que be, be, está queriendo quedar bien. No, no, no, yo a los, los alderiques lo que más me presta de ellos es aprender, ¿eh? aprender de, de alguna cosa. Y yo cuido que aquí, si, si no estoy de acuerdo con nadie, ¿eh? y yo no tengo normalmente demasiada autoestima, ni pienso que, que la mi oposición sea la la correcta ¿eh? pues a lo mejor en este caso que estoy solo pues igual y precisamente porque me falta de algo por aprender ¿eh? si me entero cuando oye ese programa habéis todos, vale Venga, que va a estar va a estar muy interesante ya veréis y por mí con esto y un bizcocho anuncie no hasta mañana a las 8 y hasta el jueves que viene a las 9 ¿eh? en caso de que venga en caso de que venga eh, no os va a quedar otro que pues si queréis eh, que mirar a ver si estoy o no estoy ¿eh? o a lo mejor ya vos pues todos de acuerdo en que no vale la pena venir no obstante si ya que sí si que decidís venir a sentir esto pues espero que podéis estar aquí ¿eh? en sin que nadie no de vos moleste y sobre todo ¿eh? ya sabéis yo uso siempre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 No olvidarse de nadie, ni hacer memoria. Hay del paraver la verdadera historia. Cuanto más arriba y más atrás, mira y verás cómo te sorprende el poco disimulo con que todo el mundo. Cambia de chaqueta, cabardina, chándal, pero nunca de gallumbos si todos sabuna pisándote las chepas. Trinca, malversa, Sigue el paso doble, la cuerda flamenca. Canta con ellos, viva las caenas, rompe ya. Tu silencio, dale.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 Que no te toca, no quiero. no te no no no no no no no no no no no